Amor, amor, amor, el tema de siempre. Porque lo tenemos, porque nos falta, porque lo añoramos, porque lo queremos cambiar. SOS Novias es tu lugar. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin lo Pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla... Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. De hacer el amor Buenas noches a, a todos. bueno Hoy voy a estar conduciendo yo sola y dos martes más. A Aileen le surgieron unas cositas, pero ya va a estar pronto con nosotras. Bueno, les quería decir que en el programa de hoy vamos a hablar con la doctora Mónica Kruppi. Ella es psicóloga, psicoanalista y escritora. Y a Roberto Rosler, que es un neurocirujano y nos va a hablar acerca de las diferencias y las similitudes que tienen los hombres y las mujeres en cuanto al cerebro, quién es más inteligente que el, que el otro, quiénes envejecen más, quién es el más emocional, eh, habla acerca del amor, qué lugar tiene en el cerebro de, de, del hombre y de la mujer, habla acerca de la histeria femenina y masculina. Bueno, y les voy a contar un poco acerca de la doctora Mónica Kruppi Ella es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la International Psychoanalytical Association, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes. También ella es eh, investigadora en temas de pareja y familia, doctora en psicología social en la Universidad Argentina de JF Kennedy, y eh, ella es invita frecuentemente a programas de televisión, radio, y colabora con medios gráficos y digitales. Ella es docente autorizada de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado de distintas universidades en el ámbito primar, privado, y aparte es secretaria de la Subcomisión de Cine de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesora del Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y tiene varias publicaciones como como una que se llama psico odontología Pediátrica. Hola, Mónica. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras en este programa. Te queríamos eh, preguntar acerca de un artículo que que vos escribiste, acerca del dinero, que ¿Sí? dice que el dinero no es solo dinero. ¿Por qué decís que el dinero no es solo dinero en una pareja? Bueno, eh, ni en una pareja ni en cualquier vínculo, porque el dinero está cargado, de es un elemento cargado de significaciones emocionales. En un primer momento, el dinero, digamos, siempre fue un bien eh, de intercambio, un elemento para obtener otros bienes, pero vemos que tiene, a nivel psicoanalítico, el dinero tiene un significado emocional. El que tiene dinero puede llegar a tener seguridad, puede llegar a tener poder, este puede eh, sentirse seguro, puede sentirse con libertad. Por eso es un elemento cargado de este, significaciones emocionales, verdad de varias connotaciones. Y en, en la pareja, digamos, sucede varias cuestiones. En primer lugar, que el tema del dinero está presente desde que se... Eh, instala una pareja en realidad desde que comienzan dos personas a salir por esto de quien paga tal cual exactamente y luego eh, digamos cada uno de, de, estos, de estas personas de los miembros de la pareja tiene eh, un, eh, le da un significado un valor especial al dinero sí. verdad como te dije no antes, todos por igual ¿Cómo, perdón? No todos por igual. No todos por igual, exactamente. O sea, para algunos puede significar tener poder, para otros el dinero es sinónimo de, digamos, de eh, seguridad. ¿Qué cosa, ¿En qué etcétera? cosas no hay que pensar acerca del dinero en la pareja? O sea, ¿en qué no tenemos que caer en una pareja respecto al dinero? Bueno, vos fíjate una cosa. este Cada persona que conforma una pareja viene con un sistema especial del manejo y administración del dinero que ha aprendido en su familia. Claro, y lo Por traslada eso, a la nueva pareja. Lo traslada, es algo inconsciente que lo va trasladando, eh, lo traslada todo tipo de vínculo, con un amigo también, y lo traslada también a la pareja. O sea que eh, muchas veces coinciden en el manejo del dinero las dos personas que conforman una pareja y otras veces no no. Por eso es fundamental hablar de los temas del dinero y que el dinero no sea un tabú. Claro. ¿no? ¿Cuánto y... ganan? Eh, ¿En qué les gusta gastar el dinero? Eh, ¿Cómo administran el dinero? Si son... Motivo, o no Es motivo de muchas peleas y muchas separaciones, ¿no? Sí, sí. Eh, exactamente. Porque normalmente, por ahí, el que tiene más dinero puede llegar a, a, a ejercer cierto control sobre el otro, el otro ¿no? Claro. Este... Eh, y cuando la pareja se separa, nosotros vemos que, eh, digamos... Es un gran tema. Es un gran tema de mucha discusión, de mucha discusión, en gran parte de las parejas, ¿no? ¿Cómo hacer entonces para que una pareja no tenga motivos de peleas con respecto al dinero? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cuál es la, menos, la mejor manera para tratar el dinero? Claramente, hablar claramente acerca del dinero, acerca del uso del dinero acerca de la administración de ese dinero, eh, acerca de eh, cómo, cómo vamos a repartir ese dinero en este sentido, o sea, si el dinero va a ir a un fondo común, uh -huh. eh, si eh, además de un fondo común va a haber cuentas separadas de manejo para el dinero, uh -huh. si cada una de las personas Este, va a disponer de una suma X para sus gastos personales. ¿Sería bueno que la pareja lo maneje de manera independiente? Cada uno con lo suyo, sin bueno, un fondo común. Claro, eso depende de cada... Sí, no está mal eso. este Como tampoco está mal la otra manera. Es cuestión es... de llegar a un acuerdo, ¿no? Dialogar con tu pareja y, y tratar de manejarla como una pareja lo quiere y que, que sea de la mejor manera. Exactamente, Diana. Es como la modalidad que elija cada pareja en, en, en el sentido de cómo manejar el dinero y no perder de vista que el dinero es un elemento para obtener otros bienes claro. y servicios y, no confundir y, y con, claro, la finalidad exactamente ¿y existen eh, sesiones y psicoanalíticas acerca de este problema en las parejas? que Lo van tiempo. a a, consul a consultarte acerca sí. de todo el tiempo en, la, en las parejas en la familia porque el quizás su... el dinero está presente es uno de los grandes temas tanto el, el de la sexualidad como el dinero sí porque eh. quizás eh, una pareja el hombre ponele o la mujer no sabe administrar su dinero y quiere administrarlo y como que por es, no es bueno que, que lo administre él pero surge la pelea porque la mujer le puede decir pero escúchame bueno tenés idea cómo hacer las cosas las haces mal Entonces ahí viene la pelea. Sí, sí, eso bastante, es bastante común. Pero es fácil de resolverlo, ¿no? Sí, sí. Con hay, un par de sesiones. Exactamente, con, con unas cuantas sesiones aclaratorias, estos temas se van diluyendo. Claro, y, y el rol de la psicóloga ahí es tratar de mediar, hacer una mediación. Eh, bueno, eh, no solamente eso, sino desentrañar el significado emocional que puede llegar a tener ah, el dinero. Ir al fondo de la cuestión. Ir claro, ir al fondo, claro, fondo. Porque la persona que pareja cómo se producen los conflictos, ¿no? Claro. Ver, el por qué? Conflictos? Ver el porqué de eh, Ver el porqué. ¿Qué claro. eh, Por ahí este, por ejemplo, ahí mmm, se me viene a la mente un, un, una pareja ¿no? Sí. Que él no permitía que ella eh, administre el dinero ni siquiera para los gastos de la casa, ¿no? Claro. Porque consideraba que, digamos, que ella era mala administradora. Uh -huh. En realidad era al revés. Claro. El derrochón, el mal administrador uh -huh. era él. Por eso Pero digo, no es fácil. Sí, ¿no? le daba una cuestión de poder. Este, y, y ella sufría muchas angustias por este tema uh -huh. bueno, esto se fue yo te lo cuento así porque bueno, fue lo que se, se, se desmenuzó ¿no? en la práctica ella estaba como estigmatizada con el tema de que era mala administradora claro. Claro. y nunca había, digamos dispuesto del dinero como para Mónica, ¿podrías hablar un poquito más fuerte, sí, por favor? y nunca había dispuesto del dinero como para eh... Digamos, poder poder demostrar eh, sus dones uh -huh. está muy bien Mónica, sé que estás con poco tiempo ¿te puedo hacer una pregunta más o ya estamos? Este, todavía no me he tocado en ti, bueno, queríamos hablar un poquito acerca de los hombres histéricos ah, bueno vos decís en un artículo que son aquellos que se desviven por invitarte a salir se muestran locos por vos y cuando al fin accedes la mujer, ¿no? Salen un par de veces, pero luego se borran. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué son histéricos? ¿Y qué significa ser histéricos? Bueno, acá tenemos que distinguir dos cosas. Una sí. es una enfermedad que se llama histeria. Ah, es una enfermedad. Sí, no, espera, te voy a distinguir bien. Una, una es una enfermedad que se llama neurosis histérica, que los padecen los hombres y las mujeres. Y otras son rasgos histéricos. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que una es una enfermedad y, otro, y la otra es un rasgo de personalidad ¿Y cómo te das cuenta que es una patología o son solamente rasgos ¿Eh? histéricos? Bueno, esa es la, esa es, este, la parte más este, complicada, Me, ¿verdad? Médica En general la enfermedad presenta un abanico sintomatológico que en cambio cuando es el tema de rasgos Eh, no no, no aparecen no ¿no? uh -huh. pero en realidad queríamos hablar acerca del hombre histérico el, el común denominador eso, de los chicos el, que el no... común denominador tiene que ver con los rasgos sí por eso de, que, de eso queríamos istérico. hablar cuando uno dice es un histérico exactamente, ¿por qué es un histérico? ¿Es un histérico, bueno este es un individuo inmaduro que suele tener reacciones este, emocionales explosivas sí. el otro queda desconcertado es un seductor Te encanta seducir, sí. te encanta dramatizar, este siempre está quiere captar la atención del otro. Claro. Da vuelta a las cosas. Ay, sí, conocí tantos. Es florido, tiene un lenguaje rimbombante, ¿no? ¿Qué sí. Decías? No, no, que es conocido a tantos. <risas> muestran, muestran como una pseudo-hipersexualidad, quiere decir que se muestran como muy potentes sexualmente. Como que se crean los animales, Exactamente. dice. Exactamente se eh, seducen muchísimo pero luego desaparecen dejan a la, la dejan a la mujer con las ganas claro o sea, Porque son no... especialistas en, en poner distancia en, y en las falsas promesas prometen, prometen y después ponen a distancia y la mujer se queda totalmente angustiada descolocada hmm. tienen mucho miedo a comprometerse sí. hay, que muy... hay que evitarlos entonces hay que evitarlos son los eternos insatisfechos sí. acá decíamos el... este, digamos son muy peligrosos claro son muy peligrosos sí. conviene oírlos porque son muy maduros eh, no saben muy bien lo que quieren uh -huh. son insatisfechos dejan insatisfecho al otro seducen pero no concretan claro <coughs> viste que hay una Está o sea, lo que mejor se puede hacer es ignorarlos te diría ¿Sí? uh -huh. claro Bueno, Mónica, no te quiero retener más porque estás con, con tus con tus pacientes. Te quiero mandar un beso grande. Te llamo el martes o otro día para charlar acerca de lo que también teníamos pensado, que es el lado positivo de la soledad. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven todas las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo perido y tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve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 Se ha decaigado y en el vaso brindo por la victoria por el empate y por el fracaso vengo por la victoria por el empate y por el fracaso brindo por seguir queriéndote toda la vida casi está lleno el vaso con la sangre de otra vida brindo con emoción pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Niquiera por tonterías, Brindaré con silencio, Por la fortuna perdida, Brindaré muy en serio, Por una vez en la vida, Brindo hasta la cirrosis, Por la vacuna del SIDA, Brindo hasta la cirrosis, Rosler es docente y neurocirujano, durante muchos años se desempeñó como cirujano e introdujo innovaciones en los procedimientos quirúrgicos que lo llevaron a recibir reconocimientos como el premio neurocirugía, el premio Raúl Carrera, entre otros. Paulatinamente comenzó a interesarse y a ahondar en el novedoso campo de las relaciones entre el sistema nervioso y los afectos. El Dr. Rosler cambió el paradigma al interesarse por los afectos y la desatención que los médicos le realizan al basar sus conocimientos y sus resultados medicinales en los análisis del laboratorio Roberto considera que la neurociencia de la afectividad es un argumento poderosísimo que permite descubrir importantes diferencias entre el cerebro femenino y masculino desde el punto de vista cognitivo él plantea diferencias en cómo las mujeres procesamos el lenguaje la habilidad para desarrollar multitareas o el famoso pensamiento lateral. Analiza las particularidades del sistema nervioso, cómo influye en el liderazgo y finalmente por qué conviene invertir en un cerebro femenino. Es autor de numerosos trabajos como Un viaje neurobiológico al interior del lenguaje y su producción escrita más reciente es del síntoma diagnóstico neurológico para estudiantes de medicina. Actualmente, Roberto trabaja como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en la maestría en neuropsicología del Hospital Italiano y en otras universidades. Y en sus tiempos libres, como neurocirujano en el Hospital Británico. Esta es la manera de cómo se eh, presentó al Dr. Roberto Rosler en la conferencia que dictó Vital Voices el viernes 19. Bueno, Roberto, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Bueno, estamos acá con el Dr. roberto Rossler, como les dije muy bien recién, el neurocirujano. ¿Y ¿Cómo estás, en eh, Roberto? Todo muy bien. Muchas gracias, gracias por estar acá con no, nosotros gracias. en SOS Novias. Gracias a vos. Un invitación. honor tener una personalidad acá en esta radio. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias entre un cerebro masculino con el femenino? Y recién estábamos hablando con Roberto, que una lástima que no haya en PowerPoint para mostrarle a los oyentes, porque los que expusiste ahí en el Congreso eran muy graciosos, seríamos 300 personas matándonos de risa, aplaudiéndote, una lástima. Así que, pero te puedo mujer por Google, por, ¿no? Por YouTube. Sí. ¿Cómo pones? ¿En Roberto Rosler y ahí sale? Sí. Ah, se los recomiendo a todos porque es buenísimo. Bueno. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un cerebro femenino bueno, con uno masculino? ¿Tenés tiempo? Tengo mucho tiempo para vos Bueno, eh, las diferencias son múltiples, vamos a remarcar algunas nada más Dale La primera diferencia es que el cerebro femenino tiene un área que es el lujo evolutivo de los homínidos que Se llama corteza prefrontal, mucho más grande que el hombre esta corteza prefrontal lo que hace es todas las decisiones racionales o sea por ejemplo lo que llama planificación ejecutiva y eso qué es? y la planificación ejecutiva es por ejemplo lo que tienen mal todos nuestros ministros de economía tomar decisiones <risa> a largo plazo o sea, la mujer eh, tiene esta capacidad de planificar y decidir a largo plazo con una enorme este, eh, capacidad y facilidad que supera al hombre. Uh -huh. Otra función que tiene la corteza prefrontal lo llama memoria de trabajo, que es la capacidad de tener 7 bytes de información simultáneamente en el mismo momento y es una especie de malabarista que puede manejar esta información y el hombre esta capacidad la tiene también este por debajo de la mujer. Vos decías monofuncional, dije bien? Monofuncional. ¿Y la sí. mujer multilateral? Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa autopista que conecta ambos hemisferios, se llama cuerpo calloso, tres veces más grande que el hombre. Por eso uh -huh. la mujer puede caminar, puede hablar, puede oír, puede pintarse los labios y puede pensar lo que va a hacer mañana. Y el hombre va a hacer una sola cosa. Yo por eso cuando cocino, este me encierro en la cocina sí. y si alguien llega a entrar digo, por Dios, no se encuenta que estoy haciendo un huevo frito. Entonces, este, los hombres van a hacer una o sola cosa. O como decías el en el Congreso, si vos ves que tu marido está muy tranquilo con la computadora y vos estás preparando la comida, no le preguntes qué vas a qué quiere comer. Mándale un mail claro, porque no te va a escuchar. Por supuesto. Si vos Te voy a comer, milanesa o capelletti Te voy a decir que sí, porque el hombre cuando lee Está totalmente sordo Porque puede hacer una función sensorial a la vez Nada más uh -huh. uh -huh. pero eso la mujer es una multitarea espectacular claro. La mujer puede hacer muchas cosas simultáneamente El hombre está muy limitado Y puede hacer una sola tarea Cualquier persona que convive con un hombre se lo sabe <risa> Después otra diferencia Que es muy interesante Es que el hombre tiene eh, El área de la emoción Que como tiene la forma y el tamaño de una almendra, lleva su nombre en griego se llama amígdala, uh -huh. este, mucho más grande que la mujer. Por eso, por ahí, el hombre está apasionado viendo a 22 adultos en pantaloncitos cortos corriendo detrás de una pelota, porque esa área está relacionado con las emociones, pero emociones generalmente negativas, como la agresividad, por ejemplo. Uh -huh. Y ese área es mucho más grande del hombre que la mujer. ¿Por eso el, el varón es más agresivo? Por eso y también por las hormonas masculinas, ¿no? La testosterona es mucho más proclive a la agresividad que el estrógeno, que la hormona femenina y también es más agresivo porque el neurotransmisor de la sexualidad en el hombre que se llama vasopresina, lo lleva a ser más agresivo mientras que la el neurotransmisor de la sexualidad femenina que es la oxitocina Hace que la mujer sea mucho más tranquila ¿Por qué? Porque en la mujer el circuito de la sexualidad Después se transforma en el circuito de la maternidad uh -huh. Roberto, después te lo voy a hacer la pregunta La anoté para que sí. no se me vaya Sigamos con las características O sea, las diferencias entre los cerebros ¿Te acordás? Eh, otra diferencia es que la mujer tiene una memoria autobiográfica Muy superior a, al hombre. Como que si se acuerdan de algo, ¿se acuerdan de más detalles que el hombre? Por supuesto, es mucho más detallada, mucho más exacta y mucho más larga que la del hombre. Mm. Si vos a una mujer le preguntaste, por ejemplo, ¿qué hizo el día de ayer? Bueno, va a tardar 24 horas en contártelo, como Funes el memorioso de Borges. Sí. Mientras que un hombre, si le preguntas ¿qué hizo ayer? Te va a decir, bueno, me levanté, comí, fui a trabajar y volví. Pero además, esa, esa memoria que tiene la mujer maravilla ya se ve de los tres años de edad por eso cuando mi último error de cinco años cuando hablé del jardín le pregunto qué hiciste mm. me dice nada y cuando le pregunt a mi sobrina bueno, a las dos horas le digo para para para porque esto ya viene de fábrica uh -huh. esto ya es congénito. Uh -huh. luego también por ejemplo la mujer tiene una memoria verbal espectacular la mujer son pues, mejores para hacer discursos hacer discursos este, la mujer eh, procesa el lenguaje con ambos hemisferios cerebrales para dejar muda a una mujer hay que destruirle todo el sistema nervioso central mm. mientras que el hombre procesa el lenguaje con una pequeña parte del hemisferio izquierdo una lesión de dos centímetros cúbicos deja al hombre totalmente mudo mm. por eso se calcula que una mujer puede decir de promedio de 7.500 a 10.000 palabras por día ah, mientras el que el hombre tres mil 3500 po Sí, por eso hoy a la noche cuando llegué a mi casa y mi mujer me pregunta cómo me fue yo le diga al estilo Terminator bien y se enoje conmigo porque ella no entiende que le quedan como cuatro mil palabras más y claro ya, ya dije la tres mira vos qué bárbaro qué otras diferencias hay bueno otro entonces eh, o sea esta, esta, esto estás explicando vos lo, lo explicaste en la redundancia en el congreso porque estábamos hablando de liderazgo de la mujer uh -huh. y Está bueno que, que se sepa todo esto, porque tenemos como muchas potencialidades para aprovechar y para conseguir puestos buenos de trabajo, porque tenemos muchas, ¿no? Muchas. Y la mujer cognitivamente eh, supera al hombre, digamos, resumiendo. ¿La mujer es más inteligente que el hombre? Sí, sí. Hay una sola habilidad cognitiva en la cual el, el hombre supera a la mujer, que lo llama la memoria espacial por eso el hombre era necesario para interpretar los mapas pero ahora con el GPS ya ni siquiera lo necesitan para eso <risa> no puedo creer lo que eh. estás diciendo, es groso eh. pero este sí, sí la mujer cognitivamente es superior al hombre mm. lo que pasa es que en una sociedad machista donde nosotros tenemos más testosterona y más músculos mm. esto es difícil que surja pero si uno analiza las sociedades matriarcales uno ve que las sociedades matriarcales funcionan mejor mm. ¿Mm? hay más progreso, hay menos violencia hay menos pobreza, así que esto no es una sorpresa, es una sorpresa para una sociedad que es machista, dominada por los hombres y que no quieren ver lo obvio. Pero ¿cómo va cambiando no? la, la sociedad, la humanidad, los paradigmas? Yo creo que estamos en cambio, en un cambio... Está cambiando lentamente, lo que pasa es que al hombre eh, le cuesta mucho aceptar estas realidades. Uh -huh. Roberto, ¿y quién se emociona más entonces, la mujer o el hombre? Bueno, con respecto a la emoción, eh, ambos emocionan. Lo que pasa es que el tipo de emoción es cualitativamente diferente. La emoción del hombre, eh, como dije, es una emoción más relacionado con, con lo negativo, con lo agresivo, con, con lo defensivo. Eh, la emoción de la mujer está más relacionado con la emoción del cuidado con la emoción del apoyo. Eh, esto uno lo ve, por ejemplo, en las diferentes estrategias de búsqueda de pareja. Sí. ¿Cómo busca pareja un hombre? El hombre busca pareja con los ojos. ¿eh? Esto ya está estudiado por la neuroantropología. Si un hombre entra en una habitación, con los ojos ya va a seleccionar su pareja. ¿eh? Lo que busca son curvas. Sí. Curvas pectorales y curvas en la cadera. ¿Por qué? Porque la evolución le ha puesto... Un sentido de placer y atracción En lo que es una buena amamantadora Y un buen canal de parto para que tenga bebés Mientras que la mujer no busca ¿no? Con ese sentido Porque si no la moda de los pantalones de los hombres Serían totalmente diferentes Lo que la mujer busca En realidad es un buen compañero Alguien que la apoye y la acompañe Y esto también hace tan complicado La convivencia Porque nosotros tenemos Un hombre y una mujer Que buscan pareja con estrategias diferentes Y Otra cosa que es muy... Distintos intereses. Claro, totalmente distintos. Eh, otra cosa que también... Hace... ¿Pero eso es eh, algo innato o es algo sí, socio no, sociocultural? No, esto es totalmente innato. Y acá es lo que tenemos que tratar de entender qué es, qué es lo innato instintivo y qué es la cultura. Por ejemplo, Levi Strauss dijo, el matrimonio es la colisión entre lo instintivo y lo cultural. Por ejemplo, nuestros primos más cercanos, los chimpancés, que comparten el 99% del ADN con nosotros, ¿cómo viven? ¿Cuánto? En el 99% del ADN, o sea que cuando vayan al zoológico y le tiran el maní, tienen que agradecer que ellos están dentro de la jaula y nosotros afuera, porque la única diferencia es el 1% del ADN. Pero a qué se nos referimos con el ADN que tenemos con parecido? la información cromosómica. Ellos son idénticos en nuestra información cromosómica en un 99%. El salto cultural que nosotros hemos podido hacer con respecto a los chimpancés es solamente en base a un 1% de diferencia cromosómica. Qué y bueno. ellos viven en harem, ellos son poligámicos. Entonces, nosotros instintivamente hombres y mujeres también somos poligámicos. En realidad, solamente el 5% de los mamíferos son monogámicos. Si ustedes chicas quieren buscar un mamífero monogámico, tienen que acercase con un pingüino patagónico, <risa> que se ha muerto hace poco uno, este, o tienen que buscar algún roedor, este, en las playas. No hay manera de que se cambie todo esto, o sea, encontrar La cultura, por supuesto, nos pone un pavimento bastante, bastante pesado yendo hacia la monogamia. Pero en realidad, instintivamente, ¿no? La poligamia es algo Que, ¿qué es lo que hizo la cultura? la cultura impuso el matrimonio porque la familia es la célula de la sociedad mm. y el problema es que hay que ver si el matrimonio en la biología o en la neurobiología esto pueda no colisionar, como decía Levi-Strauss claro ¿Mm? justamente yo tenía acá un artículo que un ojo que yo tenía por acá de de un ranking que hizo Chile acerca de cuáles son las los profesiones más propensas a, a los divorcios. Uh -huh. ¿Puede ser? que será verdad todo esto. Dice que eres que es un matrimonio para toda la vida. Suponemos que tu respuesta es un enfático sí, aunque parece que esto depende al menos un poco de tu profesión. Aquí en tn.com.ar te acerca el ranking de las actividades. Sí, de las actividades que nos dejan más propensos al divorcio y al fracaso matrimonial. Que después, oyente, se los digo al final de, del programa. Y sí, digamos, el entorno también, eh, con respecto a esto, eh, es un facilitador o un inhibidor con respecto a esto. Uh -huh. ¿no? Volvamos a lo que estábamos diciendo, que se emocionan diferente. Y la mujer por ejemplo eh, es muy interesante porque una de las teorías que dicen que porque la mujer tiene mucha memoria es por el hecho de que a cada recuerdo le pone una gran emoción y por eso no puede olvidar absolutamente nada es verdad el hombre por el contrario hay muy pocas cosas que lo emocionan positivamente por eso es típica la discusión entre una pareja donde ella le dice a él porque vos en el verano del 2001, cuando estábamos en Villa Gesell, no me compraste una flor, el hombre pone cara, y el hombre realmente dice, ay, para colmo, no te acordás. Y lo que pasa es que el hombre, en realidad, por ahí se puede acordar de cómo formaba Boca en el año 2002, porque pone las emociones, esas cosas tan primitivas, que están, digamos, bastante bien, correspondiente a su cerebro, bastante primitivo, y la mujer este, pone la emoción en esos recuerdos. Y entonces Roberto, vamos a la pregunta que tenía, es cómo y qué lugar tiene el amor en, en el cerebro de ambos para que haya una verdadera unión, porque existe la unión entre un hombre y la mujer. Bueno, eh, el amor, cuando uno analiza lo llama la neurobiología, de la afectividad, circuitos del amor no hay, lo que hay sí son circuitos de atracción sexual, desde la neurobiología sin ser reduccionistas, porque uno no puede entender algo tan complejo como el amor uh -huh. solamente desde la biología. Pero eh, desde la neurobiología, el amor es una construcción cultural y social, y psicológica. Porque, por ejemplo, biológicamente nosotros no nacemos con circuitos del amor. Si nacemos, y quizás no está descubierto. Existe la posibilidad también, pero por ejemplo hasta ahora lo que se ha visto es que lo que hay son circuitos de atracción sexual. Uh -huh. Ahora eh, entonces qué magia el amor ¿no? que es algo trascendental espiritual no sabe? eso part, fa, forma parte de las emociones? ¿no? Es una emoción pero que está unida a lo que el otro digamos trasciende en uno porque por ejemplo hay un trabajo muy interesante en el cual eh, porque además del circuito de sexualidad hay un circuito que se llama de recompensa y placer. Que se activa cada vez que hacemos actividades placenteras, como comer, beber, hacer ah, ¿sí? el amor. ¿Se activa lo mismo? Sí, Va de, de, con distintos grados, ¿no es cierto? Y este también es el circuito sobre el cual actúan todas las sustancias adictivas, la cocaína, el paco, etcétera, etcétera. ¿Todo en, el, en una misma zona? Sí, todavía es una, una... Por eso muchas veces cuando una persona tiene un vacío de una gran cantidad de placeres o por ejemplo un chico pobre que no tiene placer, digamos, una rica comida o por ahí bu o sea, buscan escapes esto de la droga claro. de Paco por ejemplo Jean Cocteau, este, que era adicto a la morfina decía que la morfina lo liberaba de la necesidad de las amistades ¿eh? claro. porque por ejemplo eh, era un fóbico sí y cuando uno está en contacto con los amigos también claro, libera, entonces ¿no? cuando es, debe haber sentido el vacío de no tener el contacto social ¿no? entonces pobrecito lo por otro lado Y eh, cuando se hizo este estudio se empezó a ver eh, en parejas que recién comenzaban En lo que este artículo llama la etapa de enamoramiento ¿no? Cuando ella o él es perfecto, los pajaritos cantan, sí. el sol sale para mí Entonces, En esta vía liberaba gran cantidad de una molécula llamada dopamina Que es la molécula del placer Pero a medida que la relación iba transcurriendo Esta liberación de molécula iba disminuyendo ¿Por disminuyendo, qué? disminuyendo y porque evidentemente una cosa es la primera fase de la relación ¿no? que uh -huh. yo llamo el síndrome de la vaca nueva y el toro nuevo y luego este, se establecía como una meseta de liberación de esta molécula entonces a veces creo que este, esto es ¿y uno... cómo se la puede estimular a esa dopamina? dopamina ¿cómo sí. la puedes estimular? lo que pasa es que el, esta vía es especialmente estimulada por lo que son estímulos novedosos Por eso tratar de siempre hacer cosas diferentes, no caer en, en la rutina diaria de todo lo mismo, cual toda la misma hora, con las mismas personas, con la misma complejo. comida. Claro. Está bien. Y en cuanto a las enfermedades, ¿atacan al hombre y a la mujer a la misma con la misma intensidad? Eh Hay algunas enfermedades que sí y hay otras que no. El problema de la mujer, que tiene una desventaja, y es que la mujer en la menopausia se queda con cero hormonas sexuales. O sea, ¿En de serio? La sí, después de la menopausia no tiene estrógeno, no tiene progesterona. Cero. No tienen relaciones. Pueden tenerlas, pero este digamos el problema es que el ovario deja de secretar estrógeno o progesterona. De ahí a tener relaciones... Pero no, no tienen placer... Es más complejo tener placer, pero el placer está relacionado con los eh, sistemas nerviosos correspondientes. Y estas hormonas son neuroprotectoras. O sea, el estrógeno y la progesterona protegen al sistema nervioso central de enfermedades degenerativas. Mm. El hombre tiene andropausia. Pero, generalmente, un poquito de testosterona sigue secretando. Por eso es que, por ejemplo, la mujer se ve más afectada por el Alzheimer que el hombre. Mm. Porque el hombre le queda un poquitito de estas hormonas neuroprotectoras. Uh -huh. Entonces, hay ciertas enfermedades que afectan más a las mujeres que al hombre, por ejemplo, el alcoholismo. La mujer eh, está más afectada por el alcoholismo porque su hígado metaboliza peor el alcohol que el hombre. También la mujer, por ejemplo, se vuelve adicta más rápidamente que el hombre uh -huh. pero la mujer por ejemplo resiste mucho más al dolor que al hombre también por eso llamarlo sexo débil es incorrecto uh -huh. tema para otro programa sí. y el ser cuál envejece más rápido bueno acá esto siempre va a depender el envejecimiento cerebral de, vida? de una sola cosa exacto, si se usa o no se usa el cerebro acá siempre la metáfora del músculo es buena El problema es que la mujer, hasta mediados del siglo 20 que se quedaba en la casa y era una mamá full time, y cuando venía el síndrome del nido vacío y la menopausia, envejecía más rápido porque su cerebro no lo usaba, mm. pero por suerte la mujer ya ha dejado de este lado y sale a la calle y sigue trabajando, mientras la mujer, mujer sigue utilizando su cerebro La tasa de envejecimiento va a depender de si se usa o no, no se Aparte usa. emocionalmente, cuando ves que estás produciendo y no estás sentada en tu casa sin hacer nada, y ¿no? Como que claro, influye también eso es en la... Claro, en... Claro. Esto es fundamental. ¿Y qué estamos diciendo neurobiológicamente cuando firmamos Te amo con todo mi corazón? Bueno, yo esto es una cosa que a mí siempre me encanta porque... Por eso lo pregunto. Ar... <risa> eh, el corazón es una cavidad muscular hueca llena de sangre. Sí. Nadie te puede amar con todo su corazón ¿sí? Sí, Te quiero con el ventrículo izquierdo Exactamente, es lo mismo además que te digan Te amo con toda mi vejiga este, Con todo sí, mi estómago sí, sí. Lo que cambia es el contenido sí. Y esto viene del antiguo Egipto Donde el alma estaba localizado en el corazón Entonces este, todavía el día de... Bueno, ahora que hemos importado Estas tradiciones de nuestros amigos del norte Del día de San Valentín Que regalan chocolatitos en forma de corazón Esto que abandonarlo, porque en realidad este no te amo con el corazón, eso sería totalmente imposible. Es lo mismo que te digan, te amo con todo mi glúteo, con todo <risa> mi bíceps. En realidad no estamos diciendo nada. y ¿eh? eh, Esto ha quedado tan fuerte, y esto viene del siglo X antes de Cristo, es lo mismo que cuando los americanos dicen los, los sentimientos con los intestinos, que también una parte del alma, los, los griegos lo ponían allí. En realidad no estamos diciendo nada absolutamente uh -huh. nada uh -huh. porque si somos materialistas hay que decir te amo con todo mi cerebro en realidad uh -huh. ¿no? entonces cuidado con esa afirmación y qué, qué le dirías a no sé si solamente a los católicos pero a, es, a aquellos que piensan que bueno que el hombre y la mujer son o sea los mismos hijos de dios con ciertas características diferentes pero como que es posible una monogamia no yo ¿Y creo... que no te tiren de digamos de claro como pasa esto cambiemos de pensamiento pero no primero este lo que yo quiero aclarar es que un pecado de la ciencia es pensar que la ciencia este, tiene el absoluto dominio de la razón si ¿sí? la ciencia es una mirada y la sos ciencia espiritual ten alguna conexión con lo trascendental o te basa más básicamente con la ciencia. No, yo este, tengo una mirada mixta sobre las cosas y yo creo que además hay que darse cuenta que la ciencia se ha equivocado muchas veces a lo largo de la historia y ahora también este, no es una excepción. Uh -huh. ¿sí? Y además también la ciencia se ha petrificado en un dogma, este, el mismo dogma al cual acusa, por ejemplo, a la religión. Entonces, acá hay que tener cuidado. no hay que tener ¿A qué una... te referís? y porque digamos la ciencia este, a cualquiera que piense de forma diferente lo echa del templo y lo acusa de pecador entonces mm. ah ni en ese sentido eh, y acá eh, está en el mismo dogma el cual acusa por ejemplo a, a la religión entonces y la espiritualidad es algo necesario sí porque por ejemplo cuando uno está enfermo o yo estoy enfermo, yo no quiero solamente que venga alguien, me haga una tomografía computada y me dé una inyección, sino que me den cariño que me den contención uh -huh. este, y en los estudios en los cuales a los pacientes se le da placebo, muchos se curan con placebo, entonces ahí está lo espiritual ¿eh? sí y eso te quería hacer otra pregunta si eh, las emociones se localizan en el cuerpo y entonces en eh, preguntarte si eh, esa enfermedad en el cuerpo es por una energía localizada en ciertas zonas, una energía negativa, eso voy a, a, lo, a lo, digamos, energéticamente hablándolo. Las emociones, por supuesto, que se localizan en el cuerpo. Hay que tener en claro lo siguiente. Cualquier estímulo del medio ambiente llega al sistema nervioso central, eh, impacta en la corteza que, que procesa las emociones, que llama sistema límbico, y el sistema límbico se conecta con un área muy pequeña, que es el comandante en jefe de nuestras vísceras, que se llama hipotálamo. Uh -huh. Entonces, cualquier estímulo del medio ambiente, del mundo exterior, impacta nuestro mundo interior. De ahí todas las enfermedades psicosomáticas. claro Entonces, en realidad, cuando uno tiene cualquier tipo de emoción, ¿dónde siente las emociones? Uh -huh. Cuando yo estoy contento, cuando yo estoy triste. Roberto, y... pero esto es un, un pensar y una ciencia oriental, ¿no? Bueno, que está llegando acá a Occidente hace un par de años. Lo que pasa es que toda la ciencia oriental este, tiene la sabiduría de al haber observado durante cientos y cientos de años y en realidad eh, el problema también de la ciencia occidental es pensar que se puede interrogar a una enfermedad negando que existe también un ser humano con un nivel psicológico, social, histórico y un alma. No se puede interrogar a un páncreas este y hacer caso omiso de todo lo demás. Y además está claro que hay gente que por las emociones se infarta, tiene una úlcera duodenal, eh tiene Pues es muy importante hacer reflexiones, meditaciones, hacer deporte, como tratar de limpiar, por supuesto, al cuerpo de, ¿no? Y además hay que tener en claro que nosotros tenemos esta famosísima respuesta de estrés que era muy buena. El estrés actual sí. Para el paleolítico, porque en el paleolítico, primero, eh, ¿qué era el estrés? Que me persiguieron un tigre. ¿Mm? Entonces, el tigre, el estrés era una vez por mes. Y para el tigre, primero, toda la respuesta de estrés era muy buena para luchar o para huir. Que con respecto al tigre, estaba bien. Entonces, que yo me pusiera hipertenso, taquicárdico, me aumentara el azúcar para correr, estaba bien. Y que además yo quedara impotente, insomne constipado y sin ganas de comer, porque no era conveniente que me parara a hacer ninguna de esas cosas mientras me perseguía un tigre, estaba bien. Y el estrés en el paleolítico duraba 15 minutos, porque o el tigre me comía y se acababa el estrés, o yo me subía a una palmera, el felino tenía muy poca paciencia y se iba. Uh -huh. Ahora, un millón cuatrocientos mil años después, ahora que yo por ejemplo tengo una respuesta de estrés porque llevo al banelco y de pronto ha desaparecido todo mi dinero, correr O huir, o luchar, o romper el banelco No es muy útil Y que yo me quede hipertenso, hiperglucemico Impotente e insomne No sirve, y más si uno vive en la Argentina Y está así 365 días al año Me voy a morir uh -huh. Por eso la respuesta estrés es Que fue una respuesta que aumentaba nuestra supervivencia Ahora nos está matando claro. Entonces es como querer comer la sopa con un tenedor uh -huh. Qué interesante ¿eh? Y habíamos hablado también acerca de ¿Cómo, no sé, ¿me ibas a explicar acerca de las neuronas del feto cuando está en la panza de la mamá? bueno... Eh, Ahí estábamos hablando ¿no? de, de cómo se forman las células, no, las neuronas claro, el sistema nervioso central eh, está formado por 10 a las 10 neuronas o sea, un 1 seguido por 10 ceros es una cifra difícil de, de imaginar, pero para que uno tenga un concepto es el mismo número de estrellas de la galaxia ahora El gran diseñador que pensó en esto eh, hizo que ninguna neurona en el feto, en el sistema nervioso fetal, nace en el lugar donde va a trabajar en la vida adulta. Entonces en realidad el desarrollo del sistema nervioso central fetal es una gran migración, donde es estos cientos de millones de neuronas deben migrar a su lugar final, conectarse correctamente y esto realmente es una tarea fascinante y es un milagro. Inata innata, programada en forma innata, hay unas células especiales que sirven de guías turísticas que uh -huh. le van llevando hacia su lugar definitivo y en realidad es un milagro que todos nosotros, a la inmensa mayoría de nosotros, hagamos esta migración uh -huh. a qué a qué mes de estar en en la panza de la madre el, fe, el feto comienza a tener este movimiento este movimiento comienza en general ya en las primeras semanas uh -huh. este, y en realidad la, la migración total eh, finaliza en los últimos meses y en realidad la maduración no se completa ¿por qué? porque el sistema nervioso tiene la sabiduría de, saber, de, de tener el concepto de que no es lo mismo nacer en Alaska que en el Sahara o hablar japonés que hablar inglés entonces en realidad lo que deja es como un espacio para que se construya cuando sale de la panza que los estímulos del medio ambiente terminen de diseñar eso. No puedo Entonces, no. esos sistemas nerviosos no terminan de completarse, sino que quedan abiertos. Además, no es lo mismo que alguien vaya a ser trompetista o albañil, arquitecto o concertista de piano. Entonces, eh, ¿Y cuáles son las recomendaciones para una madre que está embarazada para que esas migraciones Sí, Lleguen fue un puerto, por decirlo de una manera. Bueno, Me habías una, dicho tratar de que la mujer esté tranquila. Lo mejor es no tener un gran estrés ambiental, una, una correcta nutrición, un buen ¿Trabajar? descanso. No, trabajar sí, si sí, el trabajo no, no produce mucho cansancio, no produce estrés. El embarazo no es una enfermedad. No, ¿no? Este, sí. ahora los médicos, desde el vamos, ¿no? La, en, la mantenerse con todas estas características desde que te enteraste que estás embarazada. Por supuesto, sí. Eh, es un proceso fisiológico y normal, pero intentar, con, por esta vida psicótica que tenemos, que el estrés este, no llegue hasta el bebé, porque el estrés llega al bebé. Uh -huh. Entonces con este hay que tener cuidado. Claro. Y ahí está eh, la relación del hombre y la mujer cuando la mujer está embarazada, que es otro tema no eh? grande para hablar. Bueno... Eh, Hay cambios muy interesantes en, en el cerebro femenino durante el embarazo. Primero, hay un trabajo que salió muy interesante que dice la mujer aún es más inteligente durante el embarazo. Y que son más lindas durante el embarazo. <risa> sí, y además también aumenta la sexualidad de la mujer durante ¿También? el embarazo. ¿También? Sí. Mirá vos. Sí, porque en realidad... ¿Cambia es un... mucho la mujer cuando tiene un hijo? Eh, o sea, la, la pareja. ¿Puede llegar a decirle yo no te reconozco o no? O si cambia, decís cambia para decís como neurobiólogo mí? como esposo? Decime las dos Es interesante escuchar las dos campanas eh, Como neurobiólogo, sí, sí Hay enormes cambios Hay un psicólogo canadiense llamaba Winnicott Que decía que el embarazo es un trastorno obsesivo compulsivo Del cual <risa> la mujer debe este, recuperarse Ay, ¿no? puedo creer. Eh, Y sí, la mujer cambia Y neurobiológicamente los cambios que se producen Por los cambios hormonales son impresionantes Para mejor Sí, para mejor, porque debe haber cambios, porque en realidad ella ahora debe hacerse cargo de, de alguien y debe cuidarlo. Pero es cierto que estos cambios, en ciertas características, se transforman en obsesivos y se transforman en compulsivos. Entonces, cuando ya lleva tres o cuatro meses, y le dices bueno, negra, ¿qué tal si ahora esta noche salimos y si lo dejás a tu mamá, que ya cuidó a tus cinco hermanos? Y ella empieza, no, porque nadie lo va a alimentar como yo y nadie lo va a limpiar como yo. Bueno, hay algo de esto, que el sistema nervioso central está bien desarrollado porque en el paleolítico este, digamos, si bien se vivía en grupos grandes, tenía que tener esta compulsión para cuidarlo. Y además no hay que olvidar que la mujer tiene el problema de que le nace la cría más inmadura de todos los mamíferos, es sí. ciego, sordo, mudo, sí, sí, sí, hay que enseñar todo, exactamente, todo desde los valores hasta la parte de la inteligencia. Y que tiene una maduración muy tardía, hasta los 12, 13 años no madura. Mi mujer, que no es ninguna fuente bibliográfica autorizada, dice que si es hombre ten, termina de madurar a los 40 años y después se vuelve niño de vuelta. Pero este es muy larga este proceso de maduración. De ahí esta compulsión al cuidado, pero que en la mujer moderna este hay que balancearlo, porque si no, si una mujer se transforma en una mamá full time, Todo lo que estudió, todo lo que trabajó 13 años este, fuera del circuito la dejan realmente afuera uh -huh. entonces esto hay que combatir la cultura con la biología ¿no? uh -huh. eh, Roberto, habías mencionado en la entrevista el síndrome de la vaca vieja y el toro nuevo sí. ¿qué es eso? bueno, es este hecho de que en, al comienzo de, de una pareja nueva esta vía de placer y recompensa este, liberan muchísima dopamina. O sea que en el contacto inicial de una pareja eh, hay un, una gran liberación de dopamina y, y un gran placer. Pero a medida que va transcurriendo esta relación, esta liberación va disminuyendo hasta que se produce una meseta. Ah, eso. Una meseta. Está bien. Y entonces eh, podemos relacionar la pregunta... Matrimonio y cerebro, ¿son caminos divergentes o convergentes? Bueno, el, no hay que olvidarse de que el matrimonio en sí mismo, en la semántica, tiene palabras que son llamativas. Porque cuando vos te casaste dicen, usted ha quedado esposado. ¿Sí? Sí. sí. O sea, como las esposas de un policía. Bueno, pero es la unión del alma, es una esposa... Y luego también está la palabra cónyuge, sí. que viene de yugo, sí. ¿no? que era donde quedaba alguien atrapado y castigado por haber hecho algo mal. Y si uno piensa cómo era la construcción del matrimonio previamente, donde había que llegar además este célibe, ¿no? sin haber tenido sexo previamente, era una construcción especial diseñada para que bueno uno eh, construyera la familia, llegara sin ningún tipo de experiencia previa, Y en realidad eh, es sorprendente, porque si nosotros lo miramos retrospectivamente, cómo funcionaban estos matrimonios, eh, sin ninguna experiencia previa, llegar virgen al matrimonio, especialmente la mujer, por supuesto, y biológicamente esto choca, no choca la cultura del matrimonio, como venía diseñada previamente, con la biología, y más con esto que hablábamos de que nosotros, sí. instintivamente, tenemos algo de poligámico, mujeres y hombres. Roberto, ¿cómo es tu vida personal? ¿Estás casado? Estoy casado, este, tengo tres hijos. Este, ¿Dos veces estuviste casado? Sí. Este, y bueno, soy docente la mayor parte del tiempo y bueno, un poco le dedico a la profesión también. Está bien. Roberto, la última pregunta. Eh, acerca de la histeria femenina que estamos hablando con Mónica en el, en el primer bloque. ¿Qué es para vos la histeria femenina o el histérico masculino? Bueno, primero, humildemente, hay que aclarar el, el origen semántico de la palabra, porque histeria viene de histerum, que significa útero. Y esta palabra fue acuñada por los médicos en la edad medieval, en la cual este, decían que la mujer tenía estos síntomas de, de falta de aire, de problema de la respiración, porque el útero se soltaba, y recorría el cuerpo y le comprimía los pulmones ya de por sí, el hecho de que histeria venga de útero es un sesgo en el cual, en teoría, para los médicos medievales esta era es una enfermedad que solamente podía eh, atacar a la mujer bueno, esto no es así, ¿no? la histeria eh, no es un trastorno solamente femenino sino también masculino y hoy en día, en realidad, eh, creo que es un término que se debería abandonar ¿no? porque tiene un sesgo muy machista debería llamarse de otra manera, porque llamarlo y ahora están llamando histérico al hombre eso claro. que, que, que le decía a Mónica de la persona que, que quiere conquistar, conquistar, conquistar una mujer y después la suelta, a eso nos referimos con la, la histeria masculina hoy en día claro, pero creo que Utilizar una palabra que, que significa útero, Otra cosa, sí. Este, y no, la bueno, gente no sabe, ni yo sabía, ¿no? <risas> este, por eso las palabras nos traicionan y creo que bueno que habría que llamarlo de otra manera porque esto es un sesgo machista, porque justamente era una enfermedad que en teoría, quien tiene útero nada más? Entonces uh -huh. pienso que sí, esto es un problema que, que afecta a todos, a hombres y mujeres por igual, habría que hacer un cambio semántico Y sí, uno, uno ve y ve afectaciones, eh, nosotros hemos visto a veces pacientes tanto masculinos como femeninos que llegan con una parálisis, totalmente ¿Para? paralizados y la famosa histeria eh, y son trastornos psicosomáticos nada más, pero estos pacientes están tan enfermos como un paciente que tiene cáncer, lo que pasa es que está pidiendo ayuda de una manera que es incorrecta, pero hay que ayudarlos, este y hay que colaborar con ellos porque ellos necesitan eh, psicoterapia y psicoanálisis y en general el médico organicista rechaza mucho estos tipos de pacientes porque es una escena muy común decirle usted no tiene nada está todo bien y el paciente está ahí sufriendo está paralizado y él realmente no está fingiendo esto sino que realmente siente que le está paralizado y el médico que forma habitualmente las facultades hoy en día que es un médico organicista, vicerólogo que le gustaría que entrara un páncreas con patas nada más a su consultorio, no sabe cómo enfrentarse a esto. Roberto, fue un placer tenerte, muy interesante. Espero que a los oyentes les haya servido, estoy segura que sí. ¿Qué último mensaje puedes dejarle a nuestros oyentes, mujeres jóvenes, quizás algunos que otros hombres escuchándonos acerca del amor? O... No, el mensaje es que creo que el amor es un arte complejo, Que, que no hay que desanimarse que hay que tener mucha experiencia para, para lograrlo y que y, se puede por supuesto se puede pero a veces este para llegar a él hay que hay que transitar un largo camino tomar conciencia de muchas cosas ¿no? y que a veces llega en el momento menos este, esperado y en, en el callejón donde uno no sabía que estaba buenísimo Roberto gracias no, eh. gracias a vos nosotros nos vamos al próximo bloque No sé quién lo inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio un hombre tan solo y sin duda. Bueno, y así nos vamos eh, en el, ya porque ya estamos en el final del programa. Eh, lo que yo quería decir es que el, todo lo que dijo el doctor es su sobre sus investigaciones y lo sobre sobre lo que él opina y sabe, ¿no? Desde el lado de la ciencia, por supuesto que no todos Los que no están escuchando pueden opinar o pensar como él. Este programa fue diferente porque la verdad que no quería cortarlo al Dr. Rosler porque me pareció muy muy muy interesante y bueno, no quería que se perdiera ninguna de las preguntas que tenía para hacerle. Y bueno, eh, nos vamos. Eh, que tengan una muy linda noche y bueno, sean felices. se puso en este Mujer, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos. Y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar.